El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos, Obramat. Estás en Play Kiss con Ricky García. a、oh. Y con Elton j o h n n Y con Brian. Buenas tardes, señores. Ya estamos aquí, queridos amigos. Hasta las ocho, las siete en Canarias. Buenas tardes. Vaya pedazo de canción, ¿eh? Bueno, ya sabes que es una de las canciones. Grandes compuestas junto a Bernie t o p p i n del gran Elton John en su álbum del 84, Breaking Hearts, pero en esta ocasión, o、oh, desparrame de talento junto a Brian Adams. ¿eh? Qué manera de empezar tan maravillosa. Bueno, y además de un montón de buena música que la tarde promete, contamos con vosotros, como todas las tardes. Hoy es 4 de mayo, como dicen los americanos, May the f o r t que si haces el juego de palabras vendría a ser algo así como May the f o r t be with you, que la fuerza te acompañe. Así que hoy queremos que nos digas, atención, eh. ¿Qué frase de película es tu preferida o la que más te ha marcado? 606-712-658. Es nuestro número de WhatsApp, ¿eh? 606-712-658. O bien en las redes, estamos en todas. PlayKeys-Es. ¡Comenzamos! See you comb your hair and give me that grin It's making me spin now, spinning within Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby begin Do your caress, honey, my heart's in a mess I love your blue eye, d v o i c e Like tiny tins shine through, how do you do?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 Oh. Y pensarás, ¿y? Pues que ya queda menos para el 7 de julio. Y pensarás otra vez, ¿y? Bueno, pues que ya habremos acabado la operación Bikini. Tampoco sufriremos alergia, ¿eh? Al menos no al p o l e n claro. Y es que no hay mal que 100 años dure. Y dirás, males no, pero colecciones, series y películas, pues unas cuantas. Y sí, queridos, entre ellas, Star Wars, que lleva con nosotros desde 1977, sin que se vea el fin ni de la guerra ni de la galaxia. Habiendo marcado a generaciones enteras con su. Que la fuerza te acompañe. Una gran frase para desearle lo mejor a alguien cuando va al baño. <risa> por eso, amigos, hoy queremos que nos digáis qué frase de película es tu preferida o la que más te ha marcado. ¿Multiplícate por cero de Bar t Simpson? Eso es todo, eso es todo, eso es todo, todo, amigos, de Fox b o n n y O aquella famosa que decía. Mi casa es terrible. Por no. 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales, p l a y k a j o e s Hoy con Smartbox, un pack que se llama Amor para Dos. Conectamos líneas.、Uh, hello. ¿Estás en Plakeys? Con Ricky García. Ando en la bestia. I'm gonna be with you And no one's gonna beat you b a Deliciosa, esta DJ y cantante británica Sonic puso una pica en Flandes justo empezando el milenio, en el 2000, con esto que se llama Sky. Son las 5 y 24, una menos en Canarias. Momento para las efemérides de la música de un 4 de mayo. r o de c h i o En s、pues、al día como e 2008 Madonna consigue el número uno en la lista británica de álbumes con su disco Hard Candy. Solo estuvo una semana en lo más alto y para lo que es Madonna, solo 26 en total en la lista. La canción, Four Minutes, que es la que está sonando, fue el número uno en la lista de singles UK esa misma semana junto a Justin Timberlake. Damos un salto a 1996. 4 de mayo, cuando Alanis m o r i s s e t t e consigue el número 1 en la lista de álbumes en el Reino Unido con su disco Jagged Little p i l l en su semana 38 en la lista. El disco estuvo 11 semanas no consecutivas en el número 1, 41 en el top 10 y un total de 221 semanas en la lista. Esto pasaba cuando habían éxitos que duraban mucho tiempo en las listas. I'm just... ごめんなさい。 required ouvert poured…list cageohana es kissohanaother us…hey become Matthew…he…but kiss girlRadio… child's О…made…we…l Moon…ак…and…ch also favour opportunities…as…that…can…live…to…are…what…as…what…let…amom…now…this…and…what…that…who…Iiiz…go… not Tropical decay…and… ένα…watch…to… a allостay…not all a …not kissous…what よし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 I feel the love is dead. I'm loving angels instead. And through it. Take me. El universo al oír esta canción es Humberto Tocci, es el creador de este Gloria, la gran Laura Bradigan. Qué gran versión tan estupenda. 20 minutos y alcanzamos las 6, serán las 5 en Canarias. Bueno, si te acabas de incorporar, buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Este es el show de la tarde en Kiss f m las tardes más frescas y divertidas. Que sepas que hoy queremos que nos digas, porque hoy es May the Force, ¿eh? es el día de la Guerra de las Galaxias, y queremos que nos digas qué frase de película es tu preferida o la que más te ha marcado. 606-712-658. Buenas tardes, soy Laura de Zaragoza. Hola Laura. Mi frase favorita de película es Traigo una sandía de Dirty Dancing. Tanto es así que. Mi hermano me regaló una vez una camiseta con esta frase y dos sandías. Y mis amigas en mi despedida de soltera me hicieron llevar ¿Sí? durante toda la tarde y toda ¿Sí? la noche ¿Sí? una sandía de cuatro kilos. Estas palabras,、sí. impresionante. Hola, soy Carlos desde Valencia. Hola, Carlos. Mi frase favorita de película es: Estos son sus langostinos, don Manuel. Buen provecho. Simplemente es mi favorita porque la dije personalmente a Antonio de la Torre en la película Del Reino.、Oh. Hola, mi nombre es Lucía, soy de Valladolid. Hola, Lucía. Y mi frase favorita de una película es de Pretty Woman, cuando ya le dice a él. Todavía no, pero promete mucho. ¿Eh? Refiriéndose a lo dura que es. Y yo cuando la vi pensaba que se refería a lo dura que era ella como、sí. mujer. Y por lo visto se refería a otra cosa. ¿Sí? Es que yo era muy joven e inocente cuando la vi.、Bastante. Hola, buenas tardes. Ignacio de Logroño. Hola, Ignacio. Una de mis frases favoritas de película es en una de las de la saga de, de Harry el sucio, ¿Sí? del inspector Callahan de c l i n i s o o d Sí. Que le dice al atracador apuntándole con la pistola: anda, alégrame el día. Anda, alégrame el día. 606-712-658, cuéntanos cuál es tu frase favorita de película. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Te quedas con nosotros? ¡Venga! Esto es. Todas las tardes en Kiss. I don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can h a v e you for life. Ingleses, españoles, cannibals que se fueron a hacer las Américas y vaya que si lo consiguieron con esta, la que fue su tarjeta de presentación, con e s t a les conocimos. s h drives me crazy. Bueno, número uno en el billboard americano para este tema que aún nos sorprende. Señoras y señores, con ustedes, Ricky García. Menos diez, las seis las cinco en Canarias, en directo desde Kiss FM. Buenas tardes, amigos. Bueno, pues hoy queremos saber qué frase de película es tu preferida o la que más te ha marcado. 606-712-658. Por ejemplo, después de todo, mañana será otro día. Esta es la de lo que el viento se llevó, ¿te acuerdas? Otra. Me encanta el olor del napalm por la mañana. Apocalipsis Now. esta e es genial. Houston, tenemos un problema. <risa> Cuéntanoslo, 606-712-658 o bien en PlayKiss-es. Hoy con los amigos de SmartBox tenemos un pack fantástico que se llama Amor para Dos. ¡Te espero! Esto es PlayKiss. Con r i c k y García. Años con la mejor música. c h i p s Tarde va de frases, una、like、Egyptian. podría ser esta,、like、an Egyptian". pero hay otra frase que no es de una película, sino de, de una canción de Billy Ocean que me gustaría dedicar a los valencianos en este momento, por lo de las lluvias torrenciales. Ya sabéis, pues bien, la canción dice: When the going gets tough, the tough get going, quiere e q u decir cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Así que ánimo, tierras valencianas, un saludo a la 96.9, llegando a las 6, las 5 en Canarias. すきすき。